Es hora de hablar De la quimera De otra vida De lo que Nos sé Expresar Del trapecio que Ante la nada oscila De tragedias Y triunfos Que dura un segundo de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de... La cercanía de la muerte y el torrente de sentimientos parece ser un detonante para la existencia de experiencias extrañas. Este humor no tiene que ver contigo. Nuestro invitado ha recopilado durante toda su vida decenas y decenas de experiencias de este tipo. Él sabe que los hospitales, clínicas, sanatorios y otros centros de salud se pueden convertir en el caldo de cultivo para este tipo de vivencias psicólogo, parapsicólogo argentino él es Alejandro Parra. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo Bruno, un placer ver verdaderamente Siempre buscando que la ciencia se dé cuenta que la parapsicología aunque tiene enemigos dentro y fuera pero que es una ciencia y que el estudio es extraordinariamente digno eh, Totalmente totalmente, sí, sí, sí, sí y de hecho en mi libro rescato justamente Todas las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito hospitalario, en relación sobre todo con pacientes que han tenido este tipo de experiencias tan inusuales, ¿verdad? Acabas de publicar, se publica en Luciérnaga el libro El último abrazo de despedida del que nos estás hablando. Un libro que habla de experiencias extrañas protagonizada por gente que trabaja en hospitales y que está cerca de pacientes. En suma, lo que nos habla es de cómo el sentimiento cuando es muy fuerte parece convertirse en un rampa de lanzamiento para este tipo de experiencias. Sí, correcto, correcto. Yo soy docente en la Universidad Abierta Interamericana, una universidad privada aquí de Buenos Aires, y en mi cátedra los estudiantes tienen que conducir estudios de investigación y una enfermera... Y me comentó justamente, una enfermera que estudia psicología Me comentó justamente eh, varios episodios en relación con estos fenómenos Episodios que por otra parte no nos son ajenos a quienes estudiamos lo paranormal Justamente porque hemos escuchado históricamente diversos tipos de experiencias Sobre todo aquellas que provenían de enfermeras Y particularmente de estudios que fueron llevados a cabo alrededor de la década del 70 eh, Justamente entrevistando médicos y enfermeras Eh, y más recientemente, bueno, estudios también llevados a cabo en Inglaterra, sobre todo en torno a los cuidados paliativos y, eh, digamos, el, la orientación espiritual a pacientes terminales, y este tipo de episodios, en términos generales, no son ajenos al ámbito de la enfermería hospitalaria, y no solamente el, el hospital, o los sanatorios, o las clínicas, sino también eh, los hogares de ancianos, los gerontopsiquiátricos, hasta incluso las ambulancias, o sea, Hay un enorme número de eh, anécdotas, experiencias y lo que hemos intentado hacer, lo que he intentado hacer, yo y un equipo de colegas, pero sobre todo yo a la cabeza de este, de este estudio, es eh, fundamentalmente una encuesta que se llevó a cabo alrededor de más de mil enfermeras, pero los casos que hemos recopilado son de alrededor de cuatrocientos, cuatro casos en los cuales, eh, digamos, personal, sobre todo de enfermería, aunque también tenemos eh, cuidadoras y, y eh, eh, digamos, eh, operarios de limpieza, médicos, directores de hospitales, ¿no? Cada uno en diferentes niveles de jerarquía, e incluso eh, familiares de personas hospitalizadas que han sido testigos de una cantidad de, digamos, fenómenos muy inusuales, y aquí viene lo más impresionante, sobre todo cuando uno piensa que los hospitales son solamente un lugar que por supuesto naturalmente genera mucho estrés, que las condiciones laborales muchas veces son muy difíciles, que los salarios de los médicos y las enfermeras suelen ser cuestionables, y, y en ese entorno ocurren, digamos, episodios en los cuales al menos el 30% de las enfermeras dice haber reconocido, haber tenido algún episodio, que hemos dividido en dos grandes grupos episodios en donde las enfermeras han sido testigos directos de estos eventos que ahora vamos a mencionar y enfermeras que han oído de que no han tenido ninguna experiencia, pero sí han conocido colegas suyas, extremadamente confiables, en, en un contexto de, de eh, exclusiva confidencia y que les han confesado a sus o han recibido digamos la confesión de parte de, la, de la otras enfermeras testigos de eventos o de fenómenos que van, por ejemplo, desde eh, apariciones, eh, y ahí tenemos bueno un amplísimo rango de diversos tipos de experiencias, una de ellas, quizá, entre otras, la más común, es eh, un fenómeno que se repite incluso en otros contextos culturales, que es el, el fenómeno de la eh, white lady no que es la, la dama blanca, una suerte de figura aparicional y eh, a veces asociado con una mujer joven que a veces se ve bajo la forma de una sombra o bajo la forma de una siempre antropomórfica, claro, eh, que eh, parece rodear o parece estar cerca de un bebé que está a punto de morir, ¿no? Entonces hay varias enfermeras que han sido testigos de estos episodios. Otras veces las apariciones tienen varios tipos de modalidades sensoriales. Por ejemplo, una modalidad es la sensación de frío extremo, al punto que hay enfermeras que relatan, por ejemplo, haber sentido que esa, eh, ese, ese frío las atraviesa de alguna manera y tienen la certeza, además, de que una persona acaba de morir en ese momento y luego lo confirman minutos más tarde. Otras enfermeras hablan de episodios de ver, por ejemplo, en torno al cuerpo de un paciente, sea un niño, o sea un adulto, un anciano en los hogares, por ejemplo, o en los hospitales pediátricos también, donde obviamente son muy frecuentes estos episodios, que el, en torno al cuerpo se despide o se emite una suerte de vapor, nube, luz, puntos luminosos, y el paciente ovita, o sea, el paciente fallece en ese, en ese momento también ha recopilado muchos casos en donde los protagonistas son animales hay eh. casos excepcionales eh. sí hay casos muy interesantes y algunos incluso famosos en la literatura médica como el caso del, de un gato llamado oscar eh, y el gato tenía la peculiaridad, digamos, de eh, a, aproximarse a aquellos pacientes que estaban a punto de fallecer y minutos más tarde morían. La ¿no? o sea, que eh, médicos... te iba a preguntar por ese caso, por ese gato, ya lo has eh, contado, es que la verdad es espectacular. Me parece que, de alguna forma, que no conocemos cuál es, el enfermo le contaba algo que ni él mismo sabía, pero él recibía de forma telepática o lo que sea ese impulso, desaparecía el gato, eh, no se sabía dónde estaba y aparecía en la habitación de, de la persona que iba a fallecer en muy pocas Exactamente. horas. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, eh, a ver, no solamente con animales, hay, eh, por ejemplo, aquí en Argentina y en otros países, servicios de equinoterapia o servicios en los cuales los hospitales permiten la entrada de animales con propósitos terapéuticos, y nos confesaban algunos expertos en este tareas que algunos animales tienen reacciones inusuales frente a pacientes que minutos más tarde fallecen, ¿no? Por ejemplo, en un tratamiento equinoterapéutico, un caballo se eh, comienza a, a lamer a un paciente terminal Cosa que los mismos eh, entrenadores, digamos, se, se vieron sorprendidos porque el caballo por lo general solamente tiene como regla aproximarse para que el paciente los pueda acariciar, los pueda tocar y así. Y el caballo de repente comenzó y entonces los entrenadores retiran al caballo y el caballo no se quiere ir y y el paciente fallece una hora más tarde, ¿no? Estas bueno, anécdotas como estas, por ejemplo, la anécdota más impresionante y más conmovedora fue la de una ancianita que estaba en una Eh, estaba bueno, este, eh, agonizando, eh, unas pocas ya sabían que estaba por fallecer y en un momento determinado, en forma inexplicable, encuentran a una pequeña paloma blanca colocada a la, a, en la cabecera de su cama, como dormida, y las enfermeras, bueno, digamos, no, no, no le hacen absolutamente nada, cuando retornan nuevamente a la habitación, La paciente ya había muerto en ese mismo momento y la paloma había desaparecido, ¿no? Bueno, episodios de esta naturaleza y, y con estas características se relatan en torno a animales este, de manera bastante frecuente. Incluso sabemos que los perros y otros animales reaccionan frente a lugares donde se supone hay algún tipo de aparición o encantamiento, o fenómenos así en, en ciertas casas o lugares o enclaves energéticos, ¿verdad? Citamos estos casos porque nos llaman mucho la atención, ¿eh? pero la... La gran parte de, de ellos, el gran convenio de sucesos, están protagonizados y testimoniados por personas que cuentan que se enfrentaron ante lo desconocido cuando eh, en su entorno había alguien que iba a fallecer. Eh, sí, por lo general hay un relato muy común que yo diría que la mayoría de las enfermeras Eh, sobre todo las cuidadoras y las que trabajan en asilos de ancianos por lo general suelen relatar y que los médicos de, de algún modo incorrectamente caratulan como psicosis preterminal pero en realidad no se trata de, de alucinaciones ni fenómenos de esta naturaleza yo esto lo explico ampliamente en el libro un fenómeno muy común por ejemplo y que puedo asegurarte que más de uno de tus oyentes en este momento seguramente habrá tenido alguna experiencia incluso similar es aquella en la que el paciente terminal, o incluso un paciente, no un paciente agónico, incluso puede ser una persona que está saludable, pero internada en el, en el hogar, y de repente comienza a tener visiones de que, por ejemplo, dos seres eh, o dos personas vestidas de blanco, o la imagen de Jesús, o de la Virgen María, o de un pariente fallecido anteriormente, o una sombra, o, o algún tipo de figura o entidad, aparece momentos antes de que la persona fallece, a veces las reacciones pueden ser muy dispares, por ejemplo, por lo general lo más común es que el paciente siente que esa figura, esa persona o incluso un niño que se acerca eh, y, y lo puede ver, incluso apunta la mirada hacia esa, en esa dirección, que por supuesto la enfermera sabe que están solos y no hay nadie, el paciente le dice a su enfermera, me vienen a buscar, no eh, Tal persona me viene a buscar. Y la enfermera, por supuesto, le dice, no, aquí no hay nadie, estás confundido, etcétera, etcétera. Eh, y relatos así aparecen con cierta frecuencia. la Pasan posiblemente dos horas o un poco más de tiempo y el paciente automáticamente fallece. ¿no? Entonces, digamos, esto abre un enorme abanico de posibles interpretaciones en torno a ¿Cuál es la naturaleza de esas visiones? O sea, ¿se trata efectivamente de alucinaciones en el momento de la agonía o realmente hay alguna, digamos, fuerza o energía o espíritu o desencarnado, como plantean las tradiciones espiritualistas, que efectivamente están allí y que de alguna manera, eh, digamos, se puede reconocer a este tipo de experiencias, no como meras alucinaciones o visiones, sino como entidades reales? ¿Y este tipo de experiencias la vive gente que está al margen de ese mundo de las creencias, del mundo religioso, teniendo por tal el mundo de la espiritualidad, no hace falta seguir en ninguna iglesia, o eh, lo vive cualquier tipo de persona que no haya tenido un contacto con el mundo digamos espiritual, el no tangible? A ver, tenemos una diversidad de eh, problemas en torno a esto, porque en términos generales, cuando planteamos cuestiones religiosas, incluso los médicos y las enfermeras han observado, y yo tengo varios testimonios de este tipo, de, eh, incluso clasificado en el libro, de, digamos, curaciones o remisiones espontáneas de varios tipos de enfermedades, por ejemplo, un cáncer, a partir de, por ejemplo, la intervención religiosa utilizando la estampa de un santo, o una reliquia, o, eh, por ejemplo, un grupo de oración, eh, o cosas por el estilo. Y el paciente que estaba, digamos, con un pronóstico de, de ceso in, inmediato, de repente comienza a recuperarse y los médicos le tienen que dar el alta, ¿no? Bueno, fenómenos de este tipo ocurren. Por lo general, la mayoría de las enfermeras... Acá, digamos, tenemos una gran variabilidad. Tenemos, por ejemplo, médicos o enfermeras que son ateos, literalmente, no creen no creen en Dios, no tienen creencias religiosas, y sin embargo... Son testigos de estos eventos, ¿no? lo cual obviamente sacuda a su sistema de, de creencias. Otros, por el contrario, son religiosos o tienen algún, alguna fe en particular y tienen una, la virtud o la habilidad de acompañar o de guiar, no solamente... A, a sus pacientes en términos existenciales o en términos psicológicos, como la mayoría de algunas enfermeras, o incluso asistentes o trabajadores sociales hacen en algunos hospitales, sobre todo con pacientes terminales, sino que también, eh, digamos, acompañan desde el punto de vista espiritual. Una experiencia que particularmente es profundamente transformadora es aquella experiencia que se conoce bajo el nombre de experiencia cercana a la muerte. Entonces, Las experiencias cercanas a la muerte tienen la virtud de ser incluso pedagógicamente eh, aleccionadoras, porque quien tiene una experiencia de esta naturaleza cambia radicalmente su perspectiva de vida, en términos de esta visión del túnel, del encuentro con familiares fallecidos, el retorno, los cambios profundos que se producen en la persona que ha pasado por una experiencia cercana a la muerte, bajo cualquier circunstancia, lo que reconfirma es la posible existencia de una vida después de la muerte. Entonces, en particular, es un tema que ha sido, obviamente, muy estudiado y muy examinado con las obras de Raymond Moody en los años setenta hasta más recientemente. Pero hay un dato interesante que yo planteo en este libro, que tiene que ver con la, el modo en que quienes reciben por primera vez, en muchos casos digamos, La experiencia de primera mano son las enfermeras, que son por supuesto las personas, o enfermeros, que son las personas que más proximidad tienen con el paciente que ha pasado por un episodio de esta naturaleza. ¿Qué es lo que hace la enfermera con estas experiencias? Muchas enfermeras, por supuesto, ignoran cómo trabajar con esto. Otras tienen algún conocimiento... No porque en su formación como enfermeras lo hayan recibido, por desgracia, sino porque han tenido, digamos, eh, experiencias empíricas. Y tenemos, por supuesto, docenas de relatos de enfermeras que cuando reciben a pacientes que han pasado por experiencias de esta naturaleza, uno de los fenómenos más interesantes es lo que se conoce como experiencia fuera del cuerpo verídica o experiencia cercana a la muerte verídica. ¿Qué significa esto? Un paciente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un paciente está en una intervención quirúrgica, de repente, eh, cuando está en su posoperatorio, eh, pide hablar con una enfermera le enfer y le cuenta que mientras estaba siendo intervenido, él ve su cuerpo a cierta distancia y observa como una enfermera de la sala que estaba junto con eh, instrumentistas, con anestesiólogos y con los médicos y el cirujano, Pierde un objeto, en particular una, un bisturí, que cae al suelo, la enfermera lo levanta y lo retira de la, de la sala de operaciones. Además de esto, relata otras características, como por ejemplo, detalles de la sala quirúrgica y así. Su cardiólogo, que lo interviene, habla con él y siente mucha curiosidad por la digamos, la, la lucidez de la experiencia, que es otra característica muy notable, el paciente estaba anestesiado, incluso su cara estaba parcialmente tapada, no había posibilidad alguna, aunque abriera un ojo, de poder ver y ser consciente de la situación que estaba, con, que estaba ocurriendo, y le consulta a la jefa de enfermeras, que a su vez eh, encuentra a la enfermera que había tenido exactamente ese mismo episodio. O sea, estaba llevando un instrumental, se cae un bisturí, la enfermera se agacha, lo recoge y lo retira de la sala. Él describe a la enfermera tal como él la había visto y coincide exactamente con la enfermera que había tenido ese episodio. Entonces, cuando hablamos de una experiencia cercana a la muerte, una experiencia fuera del cuerpo, como en este caso, en la que el paciente hospitalizado relata un episodio que no puede ser pensado ni considerado como una alucinación porque no lo estaba imaginando, porque no era parte de una fantasía en un estado de conciencia, etcétera, sino que efectivamente hubo algo de su cuerpo, digamos, espiritual, astral, como queramos llamarlo, que efectivamente estuvo en ese lugar eh, y que, digamos, reconoció la, la escena a pesar de, la, de las condiciones de anestesia, etcétera. Esto es, literalmente imposible de explicar desde el punto de vista fisiológico, físico, y el médico, por supuesto, va, el paciente, por supuesto, y su cardiólogo reconocían de que es un episodio que es, eh, digamos, físicamente imposible de describir. Sí. Tú eres presidente del Instituto de Psicología Paranormal, llevas toda tu vida investigando estos temas. Si hay una ciencia a la que se parece y dentro de la cual tiene que estar el mundo de la parapsicología, es precisamente la psicología, eh, porque hay muchos eh, vínculos, y es importante que se destaque que hay investigación científica de estos temas. Sí, por supuesto, sí, sí, sí, desde ya. Y, yo, por supuesto, el, nuestra, nuestra labor siempre se ha centrado en lo que tiene que ver con la investigación parapsicológica, y yo como psicólogo me interesa mucho eh, explorar justamente cuáles son las características de personalidad eh, cognitivas, perceptuales, asociadas a este tipo de experiencias. De hecho, en el estudio, en este libro, nosotros llevamos a cabo un análisis del perfil de personalidad de las enfermeras que tienen este tipo de experiencias, algo que jamás había sido llevado a cabo con tanta, digamos, precisión, con el propósito de determinar por qué algunas enfermeras que era la, nuestra gran pregunta, por qué algunas de estas enfermeras no solamente relataban estos testimonios, sino por qué ellas y no otras. Y una de las características que encontramos y que forma parte de uno de los capítulos de, de mi libro tiene que ver con lo que llamamos el perfil de la enfermera sensitiva, o sea, las enfermeras tienen estas, al menos las, algunas de las personas que trabajan en estos ámbitos hospitalarios, son particularmente sensitivas, a veces podrían ser potenciales mediums, si se quiere, o psíquicas, en lo cual hay un perfil específico de personalidad. Este perfil de personalidad está configurado por varias características. La principal de ellas, a nuestro juicio es la capacidad empática, o sea, esta eh, habilidad, esta condición necesaria de todo trabajador, de la que debería tener todo trabajador de la salud cuando eh, confronta con el dolor en, en una situación hospitalaria naturalmente y sobre todo en el trabajo de los cuidados paliativos que es tan necesaria. Otro perfil, otra característica tiene que ver con su capacidad de concentración en la tarea, que en psicología llamamos capacidad de absorción, la capacidad de compenetración en una tarea y la sintonía fina que, eh, digamos, el profesional tiene cuando se involucra profundamente en su, en, su, en su trabajo y en su actividad, y esta capacidad resiliente que justamente le permite trabajar en un ámbito en el que, sobre todo en situación de emergencia o en otros, en otros contextos, puede resultar muy duro para el resto de nosotros y, sin embargo, el enfermero o la enfermera tiene la virtud y la capacidad. Un dato interesante, muchas de las enfermeras, no todas, pero al menos muchas de las enfermeras que operaban eh, eh, en, esta, en, estas, en estas salas, sobre todo en las terapias intensivas, solían tener muchas experiencias, no solamente en el contexto hospitalario. Por ejemplo, en un solo caso hubo una enfermera que incluso tuvo que renunciar a su trabajo en ese hospital, porque se sentía continuamente invadida por fuerzas o por energías que ella decía no podía controlar. Pero había otros casos en donde había enfermeras que necesitaban, por ejemplo, trabajar... Eh, o, mejor dicho, había casos de enfermeras que tenían no solamente experiencias en el ámbito hospitalario, sino que también las tenían por fuera del ámbito hospitalario. Y esto es interesante porque, por ejemplo, una enfermera una noche eh, se despertó abruptamente con una pesadilla en su casa y sintió un aroma muy intenso de un perfume que un paciente suyo usaba y súbitamente se le ocurrió pensar de que ese, falle ese paciente había fallecido. Ella miró la hora, que eran las treinta de la mañana, y esa misma mañana desayuna, va al hospital, y allí le informan que la paciente que ella tenía a su cargo había fallecido, y cuando le preguntan la hora, había fallecido justo a las cinco treinta de la mañana. El último abrazo de despedida. Así se titula el libro que se acaba de publicar en Luciérnaga de nuestro invitado esta noche, de Alejandro Parra. Ha sido un placer conversar contigo y tener en nuestro programa a uno de los grandes de la parapsicología, una persona que reclama la investigación científica y que la demuestra y la demuestra en este libro y en este trabajo de investigación científica sobre el mundo de la parapsicología. Alejandro, muchas gracias. Un placer, Bruno, encantado, y espero poder nuevamente continuar contigo en alguna futura entrevista. Ojalá sea así. Gracias. Un placer, adiós.